de semana. Boletín de noticias. Las 10 de la mañana en punto, y hasta ahora las noticias más importantes en W fin de semana. Se levanta el paro de Buenaventura tras un acuerdo entre el gobierno nacional y las comunidades. Por varias manifestaciones sociales que surgieron debido a la crisis humanitaria y de violencia que enfrentan cada día los habitantes. Le damos la bienvenida a la W, a la viceministra de Interior, Lilia Solano. Muchas gracias por atendernos en W Fin de Semana. Por favor, viceministra, cuéntenos a qué acuerdos llegaron con las comunidades. Señora viceministra. Mire, mientras que retoman la comunicación, lo que les podemos contar es que Eh, esto se produjo después de que finalmente las partes llegaran a un acuerdo en veinte puntos. De las cosas más importantes, el gobierno se comprometió a garantizar el retorno de la población en la zona rural del puerto, que se había visto afectada por distintas presiones de los grupos armados ilegales. Esto es clave, n a i d u y Oyentes, porque eh, el tema de los conflictos entre los grupos armados, como las FARC, el ELN, las disidencias de las FARC, pues han hecho que alrededor de mil quinientas personas hayan Sido desplazadas de sus hogares y permanezcan en centros transitorios. Ahora sí, saludemos a la viceministra. Viceministra, gracias por estar con nosotros en W fin de semana. Muy buenos días. Un saludo allá al equipo y gracias por. Por esta entrevista, estoy un poco ronca por abusar de mi voz, pero. No es la única. Con todo placer de contarles cómo nos fue. Claro que sí, no es la única. No se preocupe,、no. señora viceministra. Cuéntenos, <risa>、eh, después de todo esto、Ajá. que pasó, las, los acuerdos a los que llegaron con la comunidad, ahora estábamos justamente hablando del tema del retorno de la población a zona、Ajá. rural del puerto que se había visto afectada por presiones de grupos armados ilegales. Sí, realmente esta no es una situación de ahora, es una situación, digamos, de, de tiempo atrás. Como ustedes saben, Buenaventura es un territorio que, que tiene varias cuencas, nueve, creo, cuencas hidro, hidrográficas, que, bueno, son territorios que constituyen casi el 95.5% del territorio de Buenaventura y、eh, históricamente han sufrido. Abandono por parte del Estado, han sufrido violencia y, y en ese sentido se movilizan, digamos, entendemos con mucha razón, porque si hemos vivido 70 años de, o más de conflicto,、eh, estas comunidades lógicamente necesitaban levantar sus puntos porque, porque vienen de, de una situación humanitaria muy difícil. Y necesitaban que sus consejos comunitarios y ellos llaman las organizaciones <coughs> étnico-territoriales, pues pudieran hacerse escuchar y contar que habían situaciones de riesgo, que habían amenazas a su integridad física, que como viven en territorios comunitarios, siguen enfrentando estas comunidades negras、eh, muchas amenazas. Y por eso, desde el 22 de marzo, Eh, nos enviaron, no solo se movilizaron, sino nos enviaron unos puntos muy importantes para que tanto el gobierno nacional, la comunidad internacional, el gobierno local, pues respondieran a esas preocupaciones. Entonces, si quieres, como que te resumo ¿qué, a qué fue que llegamos. Sí, por, sí, por sí, favor. Sí. sí, entonces, primero,、eh, tienen unos aportes muy importantes a la negociación para la paz. Pueden hacer propuestas de cómo se concerte la, digamos, una ruta que permita el cumplimiento de avances en los acuerdos de paz y con, que se adelantan con actores armados. Y en este punto es muy importante decir que, que las comunidades mismas que sufren la violencia han dicho que queremos aportar en el diálogo、eh, todo lo que hemos aprendido. Quieren que los a c o m p a ñ a m o s en en unas reuniones que el Alto Comisionado para la Paz ya ha confirmado que sí podrá tener con ellos, tendrá una visita el 3 de abril.、Eh, pedían unas medidas de protección colectivas que la Unidad de Protección y, Mi y Ministerio del Interior ya se habían comprometido a, a ir acelerando, pues, este cumplimiento de la, de la ruta crítica. Tercero, pedían asistencia humanitaria. Muchos de los contextos de, de seguridad y, y de angustia en que viven estas comunidades pues, han derivado en, en situaciones de, de hambre, de mucha vulnerabilidad también psicológica,、eh, de necesidad de atención, digamos, de lo fundamental, ¿no? Salud, sí. educación. Sí, sí. sí. También decían que es muy importante que, que haya una reparación integral colectiva que, que ya la unidad de víctimas y la alcaldía de Buenaventura se habían comprometido a realizar. Entonces se activó, digamos, la fecha de esos comités que con anterioridad se habían solicitado. Y dos últimos puntos、eh, que tenían que ver con. Con la reglamentación y implementación de la ley 70,、okay. el punto 20, y, y también pues todo lo que tiene que ver con la consulta previa y sobre todo una mesa que se llama territorio, vivienda e infraestructura, que tiene que ver también con, con el paro cívico. Es decir, eran cosas o son cosas que ya estaban comprometidas, que Que las comunidades sienten que a veces tienen que acudir a e s t a s días de hecho para, para que se aceleren, porque, porque son todas,、eh, todos compromisos, pero difíciles. Claro, Entonces, señora viceministra,、uh -huh. y, y precisamente por lo difícil、eh, que es el asunto, ¿quién le va a hacer seguimiento a estos acuerdos, a que se cumplan estos acuerdos? Bueno, es la tarea realmente del Ministerio del Interior en un sentido, junto con, la, con el gobierno de la Alcaldía de Buenaventura, la Gobernación del Valle.、Eh, tiene que ser, como, como en casi todos los casos, pues que pueda haber una, una integración, que pueda haber una respuesta、eh, que sea conjunta, que permita que, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Puedan establecer estas medidas especiales de seguridad y protección que estas comunidades requieren.、Eh, y muy, muy clave el gobierno local, el gobierno departamental. Ahí estuvo todo el tiempo en las reuniones del alcalde, el alcalde encargado.、Eh, y e l Ministerio、sí. del Interior, pues le corresponde ser el vigilante de, de toda, estrategia, toda esta estrategia de coordinar las entidades del orden nacional, ¿no? Es, es, es la tarea de. De poder、um, realmente lograr que nos articulemos. Sí, viceministra, hay un punto muy importante y es que estas comunidades estuvieron protestando justamente por ser víctimas de grupos ilegales. Y hace poco el presidente de la República levantó el cese al fuego con el clan del Golfo. En ese punto específico de los grupos ilegales, ¿qué va a pasar con las comunidades? ¿Qué se pudo hablar? ¿Cómo se va a fortalecer la seguridad? Es un punto importante porque. Las comunidades que la besan, los territorios, los sectores que han sufrido la guerra,、eh, están muy empeñados en que se alcance la paz. Lo que pasa es que, lógicamente,、eh, después de tantos años de guerra, esto, toma, esto es un proceso, no se puede decretar. Entonces, las mismas comunidades decían: bueno, por medio del diálogo,、eh, se propuso esta mesa técnica con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Eh, después de esa mesa técnica vendrá la visita del comisionado de paz. Y, y yo creo que aquí es clave、eh, el diálogo social.、Mm, no solamente, digamos, la negociación con los actores, sino ir articulando、eh, paz total con todo el diálogo con las comunidades, con la forma en que han sobrevivido. Estas comunidades han entregado la vida por poder alcanzar un poco de paz, entonces están muy preparadas para hacer los aportes a, a cómo alcanzar esa paz duradera. Viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Lilia Clemencia Solano, muchas gracias por atendernos en W fin de semana. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. En la W, las noticias del mundo. m a r í a c a m i l a ¿usted se acuerda que más temprano les comenté que Rusia desplegó armamento nuclear sí, a Bielorrusia? Sí. Pues ya hay respuesta de Ucrania. Inmediatamente. ¿Qué dicen? Hizo un llamado urgente para que el Consejo de Seguridad de la ONU se reuniera para discutir eso y se espera, la cancillera, í por lo menos lo espera así, la cancillería de Ucrania, que el Reino Unido, China, Estados Unidos y Francia tome acciones efectivas para contrarrestar el chantaje, así lo denomina Ucrania, del, del chantaje nuclear del Kremlin. Por otra parte, ahora nos vamos Para Viena, porque un grupo un grupo de activistas en defensa del clima ha bloqueado hoy el acceso por carretera a la terminal privada del aeropuerto de esa ciudad como parte de una serie de acciones en protesta contra la celebración a partir de mañana en la capital austriaca de una conferencia de empresas y operadores de gas. En la W, el deporte. Y en los deportes, noticia con el Mundial de Boxeo, porque Colombia culminó una participación muy positiva en la rama femenina. Jenny Arias y Angie Valdés lograron el subcampeonato en sus correspondientes categorías de esta competencia que se realizó en la India, mientras que Ingrid Valencia y Camila Camilo obtuvieron la medalla de bronce. Muy importante lo que fue esta participación y, por supuesto, hablar también del Masters Mil de Miami, que ya completa, está avanzando en las diferentes rondas que tiene y hoy tenemos partidos muy interesantes, como lo es el de David Oish f o k i n a y Tommy. Paul a las diez de la mañana, que empiezan estos momentos. Diego Schwarzman ante Holger Run, Taylor Fritz con Chapovalov más adelante al mediodía y el plato fuerte, por supuesto, el duelo entre Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, y Lajovic a la u 1 y t r e i n t a y cinco d e l a t a r d e a Aquellas mujeres que con su entrega y dedicación. Brindan apoyo y nuevas expectativas de vida a su comunidad. Son mujeres grandiosas. ¿Te gustaría conocerlas? Sorpréndete con sus historias. Ingresando a premio mujer.cafam.com.co. Una iniciativa de W Radio y premio Cafam a la mujer. Mujeres grandiosas. Cafam, vigilado Supersubsidio. El mundo no se detiene los viernes. Primicias, entrevistas, cultura, buena música, deportes, todo en W fin de semana. Sábados de siete a diez de la mañana y domingos de siete a diez treinta de la mañana. Conduce María Camila Díaz.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 Soy Roberto Pombo, periodista. Bienvenidos a Mis Preguntas, un espacio de periodismo de cocción lenta De análisis, con los temas que nos dan vueltas en la cabeza, pero que muchas veces dejamos pasar por un nuevo escándalo de redes, una chiva y el afán del c l i c Me encontrarán este y todos los domingos, a las 10 y 30 de la mañana, en W Radio, Caracol Radio. El País América, el periódico global y en las plataformas de podcast más conocidas. Los espero en mis preguntas, las preguntas que muchos nos hacemos, pero en voz alta. A la una de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio, no, no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. Acá está Antax. Los resultados en vivo. o t e acordás? ¡Cal, cal, cal, cal, cal, cal! ¡Cal, cal, cal, cal! Todo esto en p e l á e s y de Francisco. Solo en W Radio y w r a d i o punto c o m punto c o Astral Coaching con Juliana Quintana. 10 de la mañana, 14 minutos a esta hora, llega Juliana con los astros. A ver, Juliana, con los buenos días. Buenos días, María Camila. Buenos días a toda la mesa la de la WLO.、Eh, yo vengo con buenas noticias, María ah, Camila. Ah, bueno, <risa> ya era hora. a ya era hora? Porque después de esa、eso. semana, sí, se e m e Está picho, picho, pichos, pichos, como d i r í a d o c t o r Casas. Exactamente.、Eh, con, con estafas sí,、eh, no. durante la semana. Bueno,、eh, bueno sí, sí.、Verdad. De todo, de todo. Pero cuéntenos.、Bueno. No, cambia, cambia, esta energía de esta semana está bonita, está bonita para nuevos anuncios. Si ustedes necesitan firmar un contrato, aclarar temas, promocionar algo, esta es la semana. Que ah, tenemos una conjunción、sí、que se da una vez cada 12 años que es Mercurio con Júpiter en Aries, entonces son buenas comunicaciones de inicio, iniciar un contrato o un compromiso en este momento está maravilloso, así que aprovechen un poquito la energía de esta semana para eso. A ver, para tema de inversiones, algo me habló de estafas, María Camila. <risa> no, lo no muy pues claro, esta pero... semana lo que pasa es que hubo <risa> mucha noticia al respecto de pirámides y estafas y demás. Sí, está complicadito. Y ojo que también con Venus en conjunción a Urano hay que tener muchísimo、eh, cuidado con dónde vamos a invertir la plata y los movimientos que hagamos. Que Venus rige como la banca, rige el stock market, rige las inversiones. Y con Urano, pues además de recibir noticias de, de cosas que caen y que de pronto no fueron buenas inversiones,、pues、para nosotros a nivel personal sí tenemos que estar un trillito más、eh, pendientes. Pero en relaciones, por ejemplo, está lindísimo. Los que están saliendo ahí a conocer personas, seguramente tienen entrada de personas que les pueden、eh, generar curiosidad, que puede ser una relación rápida, pero bonita. ¿Por qué digo rápida? Porque u r a n o trae las sorpresas, María Camila. Entonces, esta es la semana para conectar también. Y donde sentimos que baja un poquito la energía en esta temporada de crisis que tiene tanto, tanto cambio. Colectivamente, pues vamos a ver anuncios que tal vez van a molestar un poquito nuevamente.、Ah. Así que ahí tenemos que estar. Oye, Juan Felipe. Bien. Bien.、Sí. No, pues. Oye, Juan Felipe. Amores rápidos. Amores rápidos, dijo、no. a m o r e s rápidos, Juan Felipe. Fugaces. Fugaces. <risa> <risa> no, pero es que a mí no me pasa tanto eso. <risa> no. No, y s más. Estable, no, más c e b r e Estable y duradero. Comprometido.、Sí, sí, sí, Comprometido. Pero igual se lo voy a recomendar a mis amigos para que estén pendientes a m i s amigas、oh, que igual.、Bueno, salir,、sí. salir, conocer, conocer sorpresivamente, conocer a alguien importante. De manera intempestiva.、Oh, Juliana, gracias. Pues estaremos atentos a esta semana con los astros. q u he dicha que ya、eh, los eclipses se hayan ido. Y, y bueno, pues pendientes, pendientes de los astros. 10, 17. Gracias, Juliana. Nos vamos con nuestro numeral. Es un desorden. ¿Qué es un desorden? ¿Qué dice la gente en las redes de la W? Pues, María Camila, tenemos muchos comentarios hasta ahora. Recordemos que pueden opinar con este numeral. Es un desorden, pues, para, para lo que ustedes quieran, este gobierno, la casa, el apartamento, lo que hemos encontrado son comentarios bastante curiosos. Y acá tenemos precisamente uno, numeral, es un desorden. Dice, justo o nada, la Fiscalía General de la Nación no da ni presenta resultados frente a los delitos cometidos de la SAE con los bienes incautados a los narcotraficantes y desaparecidos por arte de magia. Los recursos para reparación de víctimas en volatilidad. Por los exfuncionarios. También comenta Campo Cuatro Roque. n u m e r a l es un desorden que tienen que corregir las autoridades de este gobierno frente a la c a t o m b e dejada por el gobierno anterior y que la prensa le señala a las propuestas del cambio. Es el fin de semana. W Radio. 18 minutos. A esta hora tenemos a José Madero. Gracias por estar con nosotros. Él es ex integrante de esta banda, de la banda Panda, que yo creo que acá hay muchos, muchos, muchos、Dios、amantes mío, de、Santísimo. esa. Banda de yo、no、esta. Es un abanante, m a pero me trae muchos recuerdos. Todo el colegio. Todo, todo el, colegio. el colegio. Es que Panda era lo máximo. O、eh, sea, yo no tengo tantos recuerdos de Panda, pero pues no. Mire, saludamos a José.、Eh, gracias por estar acá con nosotros, José,、eh, en los micrófonos de W fin de semana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, todo muy bien. Gracias por la introducción. La verdad, muy contento de, de avisarle a, pues, al mundo que r e g r e s o a Colombia este. 20 de abril a Bogotá, para ser exactos. La verdad, tengo muchas ganas ya de regresar. Tengo muy buenos recuerdos de Bogotá. Pues ya fui, no sé, infinidad de veces con Panda y pues qué bueno que me toca ya Colombia una vez más. Pues es que, pues acá en Colombia lo quieren mucho, lo queremos mucho, José, y yo por eso quiero ir a ese pasado musical. Con su antigua banda Panda, ustedes han sido considerados como una insignia dentro de la música y de la cultura más bien emo. ¿A usted le molesta eso que lo, que lo clasifiquen dentro de los emos? Pues mira, nosotros como que nunca pedimos ser esos abanderados.、Eh, tengo varios temas al respecto porque dicen, ah,、eh, si una canción habla de sentimientos del que canta,、eh, entonces es emo. Creo que todas las canciones hablan de eso. O de que alguien le rompió el corazón. Ah, ¿qué emo? Pero pues digo, hay una canción de Metallica que es una canción de amor slash desamor, la de Nothing Else Matters, y nadie dice que es una canción emo. Hay canciones de. Infinidad de bandas metaleras, poperas, rock and roll, el que quieras que hablan de, de desamor o de algo triste y no les dicen bandas emo.、Eh, pero bueno, yo tengo otra noción del emo, distinto a lo que creo que la mayoría del mundo tiene.、Eh, mi noción del emo es mucho antes del, de, de, de las bandas que hicieron popular el, esa palabra.、Eh, eran otro tipo de bandas, otro tipo de música. Eh, pero, pues, s í éramos abanderados de ese movimiento, y como que hubo un sector del público que, que lo usaba como burla, así que, pero pues, pues estás burlando de un género de música,、Porque、es como si te burlarías de, de, de la bachata o, de, o del reggaetón o, de, o del rap, ¿no? Claro, no totalmente. Y José, pues obviamente todos amamos Panda, pero también queremos preguntarle acerca de ese nuevo álbum que usted sacó. Ya lo se llama. ¿Cuál fue su inspiración para este álbum? Bueno, ya lo es mi álbum pandémico. Ahora que, que, que、pues、el COVID frenó al mundo entero,、eh, pues nosotros los, los artistas nos quedamos sin salir de gira, sin tocar conciertos en vivo y nos topamos con mucho tiempo libre. Y empezó todo como, quería hacer como un tratado sobre trastornos mentales. Y al momento que yo los, que yo estaba escribiendo cumplí 40 años. Esto fue en el 2020. Y como que me entró una crisis existencial media rara, como que me sentí más cerca de la muerte que nunca, pues. Y empecé a escribir al respecto. Empecé a hacer canciones de la muerte, d que, cuál es mi legado cuando me muera. Y se tornó un poco oscuro. Pero afortunadamente pude arreglar esas canciones con, digamos, con producción más alegre, por no decir más pop, más alegre. Entonces, como que balanceó un poco ahí como la mala vibra, pues.、Eh, entonces, quedó algo muy balanceado que a mí me gusta mucho. Para mí es el álbum que mejor suena de, de, los, de los cinco que he lanzado. Y pues es el más balanceado también musicalmente. José, eso en cuanto al contenido del álbum que, bueno, pues estamos apenas conociendo. Pero cuéntenos un poco sobre el nombre. ¿Por qué decidió ponerle Yalo? Bueno, yo,、eh, yo soy muy fan del de, de horror, tanto en literatura como en, como en cine, como en, en, en la estética de, de, de, del género, me gusta mucho. Y súmale que desde el principio de, que de mi carrera de solista he estado. Diferenciando mis á l b u m s por colores, o sea, el primero es el álbum rojo y le puse carmesí, el segundo es el álbum negro y le puse noche y así sucesivamente. y Desde antes de que empezara a escribir este álbum, yo quería ponerle a un álbum ya lo l p o r qué? porque es amarillo en italiano y aparte por el género、eh, de las películas italianas. Entonces, no tiene nada que ver el título con el contenido lírico ni el contenido musical. Simplemente en este caso, quise llamar un álbum. Ya lo pudo haber sido el anterior, pero le tocó a este. Entonces, p、pues, u es el s e álbum amarillo. Por eso, ya lo. Y aparte, pues, súmale lo del horror y ahí tienes tu respuesta. Sí, sabemos que artistas como Axel Rose de los Guns N' Roses han perdido la voz, pero pues usted no. Y realmente tiene una forma muy peculiar de cantar. ¿Cómo he logrado cantar así durante tantos años?、Eh, no tengo ningún, digamos, proceso de mantenimiento de mi voz. No hago ningún ejercicio. No sé por qué he aguantado. Ya son 23 años cantando igual, sin entrenamiento,、eh, cantando incorrectamente porque mi, mi, digamos, mi técnica no es correcta. Va directo al basurero, como dices tú, para los otros artistas que, que ya se les acabó la voz. A mí me decían, no sé, en el 2005, tú no vas a durar más de tres años más cantando así.、Y、yo dije, pues bueno, si se me acaba la voz, acabará, pero me ha durado. Creo yo que sin yo saber, parece que estoy cantando muy fuerte, sí, pero no canto bien bajito. Me ha dicho mi ingeniero que yo contigo en los conciertos te tengo que subir a todo porque c a n t a s muy bajito. Entonces parece que estoy gritando. Pero a la vez no, no sé qué es. Chances es, es como una técnica que desarrollé involuntariamente en que me, me protejo a mí mismo al cantar. No sé.、Eh, sé que hay varias gente que he visto videos que va a la gente que me trata de, de imitar y, y si、sí、le sale a algunos. ¿eh? Entonces, no, no, no es tan único, no es tan, no, no es tan original. No, pero es que esa técnica le h ayuda a d o muchísimo. Pero hablando. Usted, e de otras entrevistas, usted mencionó que las canciones de amor no son necesarias. Y yo quiero que hablemos de esto, porque, obviamente, sin el amor no existe el desamor. Eso es imposible. Pero esto es algo que usted expresó una y otra vez con Panda y ahora también como solista. ¿Por qué dice que las canciones de amor no son necesarias? Si、sí, es más, que las, las canciones, como, como, ¿cuál era el dicho? Que la, la, las canciones, De amor, o las canciones felices no, no te hacen buena compañía o no requieren. O sea, la, la, la, las personas que son felices no necesitan estar escuchando sus, sus músicas felices, ¿no? Y que me, me refería a que una canción triste te hace, te hace compañía, te hace sentir que no estás solo, te hace sentir comprendido, te hace sentir que otras personas han pasado lo que tú estás pasando. Ya sea un desamor, ya sea la muerte de alguien, que nada te está saliendo en la vida, que estás pasando por, por una etapa de mala suerte. Entonces, una canción triste te da, te brinda esa compañía. Y siento que las canciones que realmente te pegan y las que realmente te llegan siempre son canciones tristes. Esa es mi opinión. Para mí, en verdad, o sea, las canciones más atemporales, duraderas o icónicas de la historia de la música o del rock、eh, son canciones tristes o... negativas, pues. Claro. José, bueno, ya se nos está acabando el programa, pero para cerrar, yo creo que nos queda una pregunta y es, ¿volver a Panda en un futuro cercano?、Eh, pues es que esa pregunta no tiene respuesta, porque hoy te digo no, o sea, eso ya se acabó, es una, fue, u、pues、fue una etapa muy bonita de mi vida, pero ya terminó hace siete años. Pero lo que no quiero es que si por X o Y circunstancias de, del destino sí、si、sucede, lo único que quiero decir y aclarar de una vez como disclaimer es que no, o sea nunca va a ser por dinero pues. Sería por, porque el destino sí quiso, pero por lo pronto, o yo desde mi trinchera digo lo de Panda ahí quedó. Y a mí me, me da orgullo el que hayamos terminado arriba, el que hayamos terminado siendo la banda que, que fuimos Y sin estar como que ya,、eh, rogando por atención o, ro o rogando al público que aquí seguimos, por favor, vénganos a ver. Como que eso puede llegar a tener como que una, un, un mal legado después, pero entonces como, o sea, no nos podemos haber retirado en mejor momento. Y pues por lo pronto, para mí, en mi cabeza,、sí. ah, ahí está, ahí quedó. Bien, pues José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en W fin de semana.、Eh, invite también, además, a nuestros oyentes, a los fanáticos de Panda, que vayan a verlo en el Royal Center. Y pues gracias por haber estado con nosotros.、Eh, los invito a todos a escucharme cantar con mi banda <ríe> el 20 de abril, Bogotá, Colombia, en el Royal Center. Ahí vamos a estar presentando ya lo Fantastic Tour. Y pues muchas gracias a ustedes por su tiempo, gran entrevista y espero verlos por allá en abril. Claro que sí, acá nos veremos en abril, 10 de la mañana, 28 minutos. Se acabó, se a c a b ó el programa. Gracias por haber estado con nosotros en W fin de semana. Nos vemos el próximo sábado a las 7 en punto. Quédense en mis preguntas con Roberto Pombo. Gracias por haber participado. d El numeral es un desorden. Chao, chao. En este momento y por los próximos 30 minutos, W Radio y Caracol Radio se enlazan en una sola voz para presentar mis preguntas con Roberto Pombo. Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por Cafam, inspirando sonrisas. Bienvenidos esta noche a una nueva jornada del mejor boxeo del mundo. El boxeo latinoamericano, el más sangriento, el más injurioso y brutal del planeta. Aquí no se guardan nada y dejan hasta la última gota de sudor y vergüenza en el cuadriláter. o Dame datos, Juan Abel. Así es, Roberto. Hoy veremos una pelea de cuatro rounds con dos de los p ú g i l e s políticos más feroces del continente. En la esquina derecha tendremos a Nayib Bukele, con una derecha de oro, político y empresario salvadoreño. De hecho, es su presidente desde junio de 2019 y viene de derrotar contundentemente al Arena y al FMLN, los dos partidos tradicionales de su país. Además, Bukele es el primer mandatario desde el final de la guerra civil que no se elige con esas banderas. Ganó con mayoría absoluta con el 53.10% de los votos. Óigase bien, sin necesidad de una segunda. Segunda vuelta. Ganó en el primer round. Es un pugil veloz. Le gusta mostrar resultados sin complicarse. Aunque a veces、mmm, puede estar violando una que otra regla. Y eso mancha su impresionante récord a sus tan escasos 41 años. Gracias, Juanabel. Y en la esquina izquierda, ¿quién estará? En la esquina izquierda de sus pantallas verán un peso pesado de la política colombiana. Es el actual presidente de nuestro país y este dato también es importante. El primer mandatario de izquierda en 200 años y tampoco pertenece a ninguno de los partidos tradicionales. Viene de derrotar a la clase política dirigente y en el segundo round ganó por decisión ajustada y logró jubilar a Rodolfo, el ingeniero Hernández, con 50.44% de la votación. Unos 11 millones de votos a los que él llama su mandato. Vea Roberto, Petro es un pugil nato, le gusta la pelea como a nadie. Este deporte parece inspirado en él, pero ese también es su talón de Aquiles. Si sigue ese ritmo, cuatro, cinco y hasta seis peleas por semana, va a terminar fundido porque no se administra. Le falta cerrarse, acudir al clinch, administrar los pulmones. Además, hay que tener en cuenta que a sus 62 años, disputar tantos torneos a la vez, con tantas peleas en simultánea, esas jornadas tan beligerantes le pueden pasar factura o fractura. Pero es un peso pesado fuerte, veterano, gallo de pelea rejugado, pegador de jabs, con una zurda rápida que. Que ataca hacia el frente, a veces sin pensarlo mucho. Con Petro, las peleas son al todo o nada, al te noqueo o me noqueas, al te reformo o me voy para la lona. Tiene que dejar de tirar tanto golpe al aire. Pinta buena esa pelea. Dos boxeadores atípicos que representan un cambio drástico en sus países. Uno joven y ágil, otro veterano pero conocedor y muy astuto. En instantes saldrán de sus camerinos a dar los mejores golpes, los más populares, uno desde la izquierda y otro desde la derecha. Así que sean nuevamente bienvenidos desde el Twitter Square Center, quien les habla Roberto Pombo con la colaboración de Juanabel Gutiérrez y nuestro panel de expertos que irá comentando cada uno de los cuatro r o u n d s La investigadora y docente Sandra Borda, el periodista Enrique Santos Calderón, el profesor en Ciencias Políticas Mauricio Uribe y el periodista deportivo barranquillero Estewil Quesada. Escuchen cómo está extasiado el público. o Las barras de estos dos grandes fiteros, que estamos seguros, hoy nos darán un espectáculo de trinos cortos y largos. Y conociendo el histórico de estos rivales, veremos hasta los trinos prohibidos. Roberto, perdóneme, lo interrumpo. Ya vienen saliendo del túnel los pugilistas para la pelea central de esta noche. Una curiosidad menor: los dos vienen de cachucha con sus respectivas capas. Solo los diferencia el color. Gustavo de Walking Dead Petro viene con su gorra roja, la pantaloneta con su tradicional logo gigante de la Colombia humana y un flamante blazer beige que le queda ligeramente grande en sus hombros y sus brazos. Y escuchen lo que dice: está hablando de cambio, está hablando de físico cambio. El cambio que les estamos proponiendo no es un cambio para devolvernos, no es un cambio para ir a la derecha o voltear hacia la izquierda. Es un cambio para ir hacia adelante, hacia donde está la vida. Nayib, el Bitcoin Bukele, por su parte se fue por la cachucha blanca, el uniforme ultra slim fit, muy pegado a su cuerpo, terciado por una banda azul y blanca. Llama la atención que, a diferencia de otros p ú g i l e s de su edad, Killer Bukele no lleva tatuajes en los hombros, a lo mejor para no terminar arrestándose a sí mismo. Lo vemos calentando con unas combinaciones rápidas de la nada antes de subir al cuadrilátero. Y está gritando, está gritando a todo pulmón. Escuchemos lo que dice Bukele. Este día es histórico para nuestro país, este domingo. El Salvador destruyó el bipartidismo. Qué momento, qué confianza la que se le ve n sus gestos a estos dos peleadores. Ya los vemos subiéndose al ring. El referí pide silencio para recordarles las reglas. Escuchemos unos segundos. Buenas noches, caballeros. Esta noche eviten sacar cortinas de humo, que la pelea sea lo más limpia posible. Sin trucos, barrio bajeros. Nada de golpes bajos. Les pido el favor de que den sus mejores golpes con sólidos argumentos y traten de controlar a sus barras bravas para que este sea un espectáculo justo. A dar ejemplo, señores. ¿Entendido? Suena la campana. Esto empieza muy tranquilo. Cada quien en su esquina, en lo suyo, como que nadie quiere atacar. Mujele parece estar más concentrado en el público que en la pelea. Está alardeando como si no le importara el resto del mundo. Está alardeando con el traslado de los primeros dos mil pandilleros al llamado centro de confinamiento del terrorismo. Está alardeando con un video, una megaproducción en la que se ven los reos en pantaloneticas blancas y el torso descubierto, esposados y entrepiernados en el suelo en perfecto orden. Que no se descuide el salvadoreño, que ya sabemos cómo es Petro. Como si fuera una profecía, ataca a Petro por la espalda de la nada, pero de la nada, casi que sin necesidad, durante la entrega de la ampliación de la Universidad Distrital, se mete en asuntos internos de otro país y se mofa del video de Bukele. Un chat a la mandíbula con estas declaraciones. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente. Ver a la juventud de entre las cárceles y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente lo vivimos también en Colombia. Qué golpe, c o n p a i n a z o incluido al presidente Uribe. Y no para, intenta un uppercut comparando la forma de reducir las tasas de homicidio de cada país, pero el puño acaricia el aire. Roberto, ¿le parece si vemos la repetición? Por supuesto, Juanabel. Ahí va Petro, se le acerca demasiado buquela y le manda estas declaraciones. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa. de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Se sacude el salvadoreño y mueve las piernas rápidamente en señal de que está intacto y no pierde esa soberbia, esa rabia, ese enfado y ese aire de superioridad moral y le conecta un golpe de conejo con este explosivo trino. Comillas, señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios lo、no、bendiga. Cierro Comillas. Tienen que parar la pelea. Estos golpes están prohibidos y no se pueden permitir. Me alivia que ya va a sonar la campana y nos iremos a un receso de un minuto. Termina el primer round. Vamos al saldo, Juanabel. Un primer round extraño, Roberto. Se le dio al presidente Petro la iniciativa, pero no se entendió muy bien su estrategia. Además, él sabía que podría estar equivocándose con ese ataque repentino y gratuito. Incluso lo alcanza a decir. Escúchelo, Roberto. Ustedes pueden ver en redes las fotos. Terrible, s no me puedo meter en otros países, es no me puedo meter en otros países, es no me puedo meter en otros países de el campo de concentración del Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofrío. Y creo que la respuesta de Bukele fue clara, limpia, con una combinación de golpes administrada, gracias a la cual obtuvo una gran puntuación en la libreta de los jueces. Casi 21.000 retweets, 3.500 citas, 95.000 me gusta y 11.4 millones de visualizaciones. Un jab atípico a un petro al que pocos se atreven a golpear. Impresionante, pero eso no es lo importante. Yo vi un primer round que plantea una pelea clara. El p ú g i l de la izquierda le apuesta a la resocialización, menos cárcel, segundas oportunidades y humanidad para los delincuentes. En cambio, el p ú g i l de la derecha muestra una estrategia completamente distinta de mano de piedra Durán y dice que al que hay que p r o t e g e r e s al ciudadano trabajador y honesto y los delincuentes que se pudran en la cárcel. Aprovecho y le doy paso a nuestra primera experta invitada. ¿Quién tiene la razón? Si es que alguno la tiene, ¿cuál es el dilema que se plantea entre estos dos estilos de lucha? Adelante, Sandra Borda. Yo creo que yo no estaría completamente de acuerdo con ninguno de los dos. Creo que ambos están obviando el tema más importante alrededor de la discusión de la situación de los presos en El Salvador, que es el tema de los derechos. Ninguno de los dos lo menciona clara y abiertamente. Y Boquel de un lado parece presumir simplemente que los presos no tienen derechos. En un, haciéndole el juego al discurso de la derecha, tanto en El Salvador como en muchas otras partes del mundo, simple y sencillamente los derechos. Son un privilegio de unos y de lejos dejan de ser un atributo que nos corresponde a todos, inclusive a q u e l l o s que han cometido delitos y que se encuentran en la cárcel. Y del otro lado, el énfasis de Petro es en el perdón, o d i a n d o otra vez el papel del Estado de Derecho y o d i a n d o otra vez la necesidad de que la justicia actúe independientemente de la voluntad del Ejecutivo. Ninguno de los dos parece tener unas credenciales lo s u f i c i e n t e s f i c i e n t e m e n t e fuertes y contundentes alrededor del tema del Estado de Derecho, alrededor de la vigencia y la necesidad de respetar los derechos y de respetar la división de poderes. En eso creo que se rajaron ambos. Gracias, Sandra, por tan clara explicación. Se paran de sus butacos y comienza el segundo round. Suena la campana, dame números, Juanabel. Veo a Petro con los ojos hinchados, una ceja cortada, un nuevo golpe y le puede afectar la visión. Eso sería gravísimo para administrar esta pelea. De hecho, Roberto, justo después del primer round, fue publicada la última encuesta de e m b a m e r en la que solo el 40% de los colombianos aprueba la gestión de Petro y el 51% la desaprueba. Y el 67% de los encuestados creen que las cosas para el país están empeorando. Ahora, hay que decir también que el debate también le puede pasar factura a Nayib. Por ahora su popularidad sigue intacta, pero ya el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos le pegó su jalón de orejas y eso tarde o temprano le empieza a restar resistencia. Miren lo que mandan a decir los gringos: comillas, garantizar la seguridad pública es responsabilidad de los gobiernos. También tienen la responsabilidad de garantizar el debido proceso legal y de respetar los derechos humanos. Sigue este fantástico combate. Quedó en punta ese primer round después de ese cierre clásico. Elegante, muy latino. Después de ese sentido, Dios los bendiga el salvadoreño engominado. Insiste el p u j l colombiano, se le va al hígado con cifras en mano y le saca en cara la reducción de homicidios en las últimas décadas en Bogotá. Miren cómo le amaga y suelta, comillas. Pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar con experiencias. Te propongo un foro internacional, cierro comillas. Qué espectáculo tan inusual el que estamos viendo. Fue un Un gesto de humildad, Opetro le reconoció, sin querer queriendo, la gestión en Bogotá a los alcaldes m o c o s y p e ñ a l o s a pero sobre todo a Kit p e ñ a l o s a que ha sido su histórico rival en la capital de Colombia. En la repetición se ve claramente que fue un resbalón. En cualquier momento se devuelve Bukele con recto a la mandíbula uno de sus mejores golpes. Petro está dejando muchos espacios en su posición defensiva. Lo intenta con un gancho, lo intenta con un jab, lo lleva hasta las cuerdas. Y qué contundencia, el presidente Petro queda en la lona por unos segundos, pero logra pararse rápidamente. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos la cámara lenta. Se va de frente desprotegiendo la Guardia con estas cuentas. Dice Bukele, abro comillas. Desde 1993, 30 años. ¿Usted gobernó 30 años Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Cierro comillas. No lo deja respirar y le muestra las cifras del de Salvador. Sigue Bukele, así sonó el golpe. Abro comillas. Nuestra experiencia de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora estamos en cifras de un solo dígito, cierro comillas. Pero ahí está, miren bien, ahí está, esa frase final es la que lo derrumba, una frase que la gente aplaude, pero eso tiene su truco. Comillas. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan. Cierro comillas. Pero qué velocidad, los muertos no se recuperan. ¿Cómo le saca esa frase inesperada? Mire el impacto, Roberto. El ataque de Petro le metió casi siete mil retweets, 2.700 citas y treinta me i l m gusta que lograron abrirle la ceja, pero el contragolpe del centroamericano tuvo más contundencia. Casi veinte mil retweets, i e 3 6 0 s citas y ciento tres mil me gusta. Vaya combate, Roberto. Siquiera se acaba el segundo round y el infierno en el Twitter Square Garden está que arde. Y por supuesto, las barras bravas de cada pugilista están tomando partido. Pero no se me emocione, estimado Juanabel. Vi en este round el planteamiento de una nueva pelea, de un nuevo debate. Autoridades medida para resultados rápidos pero difíciles de sostener. Procesos educativos para evitar que los jóvenes lleguen a la violencia, pero aguantando grandes cifras de muertos. ¿Es una falsa dicotomía? A esta hora le damos paso rápidamente al doctor en ciencia política y profesor de la Universidad de Afit, Mauricio Uribe López, para analizar este round y aclarar estas preguntas. Adelante, profesor. Esas políticas de seguridad se han convertido en fuente de inseguridad para los jóvenes pobres salvadoreños. Las políticas de mano dura no recaen con fuerza sobre los sectores más privilegiados de la sociedad. Van destinadas. Hacia los sectores más desaventajados, y esto implica entonces que ser joven y pobre en El Salvador es ya ser sospechoso. La falta del debido proceso, el hecho de que muchos jóvenes han muerto bajo custodia de las autoridades, la falta de transparencia, el hecho de que estas cárceles que muestra tan orgullosamente el presidente Bukele son una suerte de galpones con jóvenes apiñados unos sobre otros en un espectáculo realmente grotesco,、pues、pone en evidencia que las políticas de seguridad del presidente Bukele se están convirtiendo en una enorme fuente de sufrimiento para buena parte de la población. Lo que hay es una sustitución de un horror moral Los homicidios por otro horror moral, el arruinarle la vida a mucha gente inocente o el infringirle sufrimientos desmedidos a aquellos que son delincuentes. En una sociedad decente, los delincuentes también tienen derechos. Si se trata de un falso dilema entre políticas de mano dura versus políticas blandas o entre garrote y zanahoria. Yo creo que sí se trata de un falso dilema. El hecho tiene que ver fundamentalmente con la calidad del Estado de Derecho. Es que en un Estado de Derecho muy débil, como es el caso de El Salvador, las políticas de mano dura son garantía de arbitrariedad. No creo yo que sea un buen modelo para Colombia. Muchas gracias, profesor Mauricio. Más claro no canta un gallo y más un peso gallo como b u k e l e que está listo para el siguiente round. Se ven maltratados y fatigados. Juan、bueno, Abel, algún detalle para reportar qué está sucediendo en cada esquina. Pues vea, Roberto, a la esquina de Petro llegó a acompañarlo hace unos minutos su hijo Nicolás. Logramos ver un ligero manoteo entre ellos, alguna discusión en tono acalorado que esperamos que no sea grave y no saque al presidente Petro de la pelea. A la esquina de Nayib se acercó un periodista de CNN en español y la cara le cambió por completo. Al presidente, alguna novedad no le hizo gracia. Usted es muy amable, Juanabel. Suena la campana y arranca el tercer round, que cada vez se pone más surreal. Se estudian un rato mientras toman aire, porque a estas alturas de la pelea ambos l u c e n muy golpeados. Petro ha recibido fuertes derechazos que han despertado el júbilo en las barras contrarias en su propio país. Evo k e l l ahora tiene la lupa del continente por cuenta de un Petro envalentonado. Es Petro, es Petro el que toma la iniciativa. Está trinando una noticia de CNN en español n e que dice que, comillas, fiscales en Nueva York alegaron que altos funcionarios de Bukele hicieron un pacto con las pandillas. A cambio de mejores condiciones, las pandillas reducirán la tasa de homicidios para que parezca que su enfoque duro con el crimen estaba funcionando. Cierro, comillas. Con que eso se trataba la extraña visita del periodista al butaco de Bukele. Y miren lo que está haciendo. Le está poniendo un trino que parece un uppercut. Un golpe que puede hacer que en su esquina tiren la toalla. Mire Roberto lo que le dice en la cara sin temor de Dios, casi que tratándolo como una mara salvatrucha. Abro comillas. Mejor que hacer pactos con el gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos por encima de la mesa, sin engaños y en búsqueda de la paz. Cierro comillas. Bukele tiene su primera caída. Es un triunfo histórico para las izquierdas latinoamericanas, para la izquierda colombiana. Para las luchas antirracistas, feministas la lucha、mm, Parece un pequeño resbalón. Si Bukele no aprovecha esos 30 segundos finales y contraataca, los jueces le van a dar ese t round a Petro. Pero se recupera pronto y toma aire y aparece listo para enfrentar el asalto. Siempre y cuando el asalto no lo cometan las maras contra un banco. Se pasa el guante por su pelo, no se quiere despeinar. Muy distinto, Roberto, al cafetero que está completamente despelucado y desordenado. Se anima, se anima el salvadoreño. No, no, no, no esto no puede ser. Se están metiendo con la familia. ¿Qué golpe más bajo? Estimado Juanabel, miren lo que dice sin que le tiemble un músculo de su cara. Comillas. Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? Todo viene en casa. Cierro comillas. Eso debió doler hasta con carita feliz al revés. Pero tiene razón Bukele. Petro no ha dejado de atacar a su país. Ahora, meterse con el hijo. No sé, Roberto, no sé. Los hijos son sagrados. Suena la campana, Roberto. Y se acaba este tercer round, por fortuna. Ya se estaban pasando de calidad. Los boxeadores van a sus esquinas. Abramos los micrófonos del cuadrilátero. Que la gente pueda escuchar algo de lo que está pasando en vivo. Realmente nunca tuvimos la oportunidad. De convivir no lo crí. Esa es la realidad. Hoy, fuertes declaraciones, le va a tocar hablar con el hijo en privado para que no se le salga de control. ¿Y cómo están las cosas en el equipo de Bukele? Ábrame micrófonos, Juan Abel. ¿De dónde le nació ese amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa. De repente, en estos tres años han surgido todas las preocupaciones. ¿Y antes dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando estos partidos de la esquina reclutaban niños y los obligaban a matar? Ahí están. Arena, el FMLN. Reclutaban niños para mandarlos a matar. Nosotros les damos computadoras y laptops. Ellos los reclutaban para mandarlos a matar. ¿A dónde estaban? Vea usted, parece que hay un cambio de juego, al menos una nueva variable en el juego del salvadoreño. Los niños y la educación se apropió del estilo pugilístico de su rival. Así es, mi estimado Juanabel. Es una forma de compensar, es una forma de no verse lejano a los niños y a la educación. Es una forma de no dejarse robar el show de la educación con el que arranca toda esta pelea en la Universidad Distrital de Bogotá. Pero es un truco para no perder espacios en el cuadrilátero. Y sí que le da resultados. Mientras la imagen favorable del presidente Petro cae 10 puntos y se sitúa en 52% en la última polimétrica de cifras y conceptos, la imagen del presidente Bukele se sitúa en el 92% en la última encuesta Sid Gallup. ¿Qué dice nuestro tercer analista de esto? ¿Por qué a la gente le seduce tanto la mano dura? ¿Es más popular la mano dura que el corazón grande? ¿Es más fácil buscar el knockout con rectos de autoridad que con j a p s que prometan concordia? ¿Dar golpes fuertes con autoridad que con gestos de paz? Le damos paso al periodista Enrique Santos Calderón. Adelante, ¿qué tiene para decirnos? En situaciones. De crisis, de gran incertidumbre o de inseguridad, la gente siempre anhela una sensación de autoridad y de orden. O Un líder de mano dura y del nazismo nacieron de la profunda crisis económica y social de Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, que causó un millón de muertos, también produjo al general Francisco Franco y su dictadura de 40 años. El corazón grande es un mensaje más positivo, pero romántico e idealista si la realidad es una de brutalidad, violencia o crimen. Ahí la gente busca la figura que encarne el orden, por más duro que le parezca. Todos los líderes en general buscan combinar el lado duro. Basta recordar el lema de Álvaro Uribe, de pulso firme, corazón abierto o algo así. Y en el mundo del boxeo nunca se ha producido un knockout por cuenta de jabs de concordia. Siempre es por rectos de derecha a la mandíbula o ganchos de izquierda al hígado. Y ahora vemos al presidente Petro cambiando su estilo pugilístico. Ha pasado de los jabs e x p l o r a t o r i a s con el plan del Golfo. A la búsqueda de un knockout por golpes fulminantes. Esperemos que le vaya bien. Empieza el cuarto y último round. Suena la campana. Esperamos que este sea un round corto y limpio. Los luchadores están agotados, maltratados, con heridas profundas. Ataca, ataca al presidente p e t r o esta vez con una combinación de golpes más limpios. Hasta usa frases de estadista. Mire cómo aborda este ataque. Le leo. Comillas, estimado presidente Nayib, todo viene en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces ni magistrados. Lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos. Cierro comillas, directo a la mandíbula, ¿qué nivel? Pero Roberto se para firme Bukele e insiste con un recto con la fuerza que le queda. Bukele arranca con una pregunta. Comillas, presunción de inocencia sigue con una ironía. Comillas, imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo y sigue dándole, alimentando el odio de la oposición a Petro en su país. Le dice, comillas, los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira que ya parece ser adicto a ella. Y remata con un desprecio, soltando un contundente. Comillas, además usted fue quien me atacó. De nuevo, y a nuestros asuntos internos. j o h n n y recordaba su existencia. Un momento, parece que se metió un loco al cuadrilátero, un señor de pelo canoso y barba blanca muy alto. Es una vieja leyenda del box. ¿Quién es? Le habla a Petro, está gritando. Comillas, cierto. Petro acusó sin evidencias y calumnió toda la vida. Con información parecida a la que hoy existe contra sus parientes, habría destrozado cualquier presidente. Cierro comillas. Se suspende la pelea. Al referir, suspende la pelea, s e ñ o r a s y señores. Se empieza a llenar el cuadrilátero de gente. Están tirando botellas, hielos, todo lo que tengan a la mano. Roberto, me bajo a las tribunas. Esto está absolutamente caliente. La gente está diciendo cosas de lado y lado. Oigan lo que dicen. ¡Fuera, Pedro! Aquí me estoy acercando una señora con un megáfono que se ve un poquito alterada. Señora, ¿qué tiene para decir? Señora, Por favor, que le va a dar un infarto. No vale la pena pelear por políticos. Y voy ahorita directo para donde un combo de tatuados a ver qué están diciendo, qué es lo que están gritando. Escuchemos. s e s t o y v i e n d o una persona con una camiseta del Junior de Barranquilla, pero se me hace extraño, está como apoyando al candidato extranjero. Señor, ¿usted por qué está apoyando y gritando por Bukele? Deberíamos hacer una votación popular para que declaren a Nayib Bukele presidente del mundo. Buenas tardes, señora, ¿y usted es la mamá de, del señor de la camiseta del Junior? ¿Y usted por qué está apoyando a, a Nayib? Ahorita es el mejor país de Centroamérica, porque está bueno lo que está haciendo Bukele y lo queremos de presidente para todo Centroamérica. Me a c e r c a una persona con la camiseta del Pacto Histórico. Señora, ¿usted cree que ganaron o perdieron? A ver, a la, el presidente. Gracias a Dios, ganamos, ganamos. Esto sí que deja interrogantes sobre derechos humanos y sobre las tensiones sobre seguridad y democracia. Sí, definitivamente se suspende la pelea. Terminemos con una última reflexión de un sabio. Demos paso al legendario periodista Estewil Quesada. ¿Cómo se gana una pelea? ¿Qué tiene para decirle a estos dos peleadores? Hola, ¿qué tal, don Roberto Pombo? Cordial saludo para usted. Una pelea se gana, por lo general, en un mayor porcentaje, no en el ring, a golpes, sino con anticipación, en la planificación que conlleva una excelente preparación y una casi perfecta ejecución de la estrategia. Así es que se gana una pelea, con inteligencia por encima de lo físico. Ahora. q u e hay que decirle a estos dos peleadores? Decirle que bajen la guardia. La invitación a usar la palabra para el diálogo, así el pensamiento de cada uno sea diferente. No lleva a nada discutir, pelear, a dividirse, cuando se representa, más en el caso de ellos, a dos países hermanos. Recordar, o recordarle mejor a ellos, que en el pasado un par suyo, Nelson Mandela, practicó b o c e o Y él es el llamado rey de la igualdad. Humana. Él ganó la pelea con la palabra, con el factor humano, sin golpes. Soy Roberto Pombo y este fue el vigésimo octavo capítulo de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo round. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Cafam, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juanabel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel s a n p e r o e Spina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero. <risa> e s t a s e m a n a en el canal de YouTube Julio Sánchez Cristo Oficial traemos las razones por las cuales Petro cedió en la reforma a la salud, según Dilian Francisca Toro. Y yo creo que el presidente ha reflexionado y a m í t a ha, ha ha podido evaluar de que si no se hacen los cambios, pues lógicamente sí podríamos tener unas dificultades futuras. Escucharemos al presidente del Real Madrid. Don Florentino Pérez nos atiende a esta hora. Bueno, pero es que nosotros somos todo lo contrario de prepotentes y arroba. Como todo el mundo sabe, este club es de los socios, es un modelo deportivo económico basado en que jueguen los grandes jugadores del mundo. Así desde la época de Alfredo de e s t é f a n o fue. Y nos enteramos del plan maestro de una comisaria europea para luchar contra el narcotráfico en Colombia. Y el Bajo Hansen. we have a very good p with police in Colombia. Recuerdan suscribirse en YouTube a.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 Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado. Una de cal y una de arena. Satisfacción española. A las nueve y cinco de la noche aterrizaban en la base de Torrejón de Ardoz e S. e Airbus. Los grandes electores se lo toman con calma tras seis horas de votación. Pendientes de la entrevista entre Macron y Putin en mensaje europeo, mientras el país sigue batiendo cifras récord de coronavirus. Con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta.